Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando memorias del rock con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. A ver, estaba leyendo el tiempo de San Juan cuando fue el aniversario de San Juan,、sí. la semana pasada, y habla de Villacariños.、Uh -huh. Por ejemplo, lugares donde Rioja y Paraguay en capital. Paraguay. Sí, y Rioja. Campado, así usted viene y estaciona el auto, y el que le maila, le maila. ¿Ah, sí? Sí. Yo anoteo. Cristóbal <ríe> para... Colón y San Lorenzo. Cristóbal Colón. Eso es cerca de la antena de la radio. Cristóbal Colón y. Sí. Tomemos nota. Cristóbal Colón y. Y San Lorenzo. Esta le queda más o menos cerca. p a u l a de Sarmiento y lateral de circunvalación. Ah, sí, he visto v a r i o s Sí, sí, ahí. ahí. Supuestamente ahí van a aprender a estacionar. Ahí a s t á n se estacionan. h a c e marcha atrás. h a c e marcha atrás y te. ¿Qué? Claro. Y si no te dicen, bueno, pone primera. Ajá. Agarra la. ¿Estás seguro que e s t á la parente de cambio? Vos agarras. Vos dale, dale que va bien. Vos dale que va fenómeno. Te sacas el c a r n e t de u n Bien. Generada Arenales Antes de Avenida Alem. También, Arenales de Alem. Sí. Arenales de Alem. Sí, sí, acá, acá atrás. Acá atrás. Allá atrás, allá. Alem, sí, ya sí. me u i c é Avellaneda y Paula Albarracín Sur. Avellaneda. Sí, eso es cerca de. por allá. ¿De por allá dónde? ¿Dónde vive usted? <risa> por ahí. Ajá.、Uh -huh. Mariano Moreno y Entre Ríos Sur. Eso es un lugar como una caja, hay un paredón, una cosa así. Y usted se mete y bueno, y por ahí se mete algo más.、No、sé, uno nunca sabe. Claro. Detrás del colegio María Auxiliadora. Sí. Eso es Nidia b u e r n e r González y Estados Unidos. También lugar oscuro. Ahora, usted para ahí y yo creo que todos tienen sexo, ¿eh? Porque sí, al que no se la embocan. Yo creo yo creo que ustedes van en esa zona y seguro. ¿eh? Pero no creo que con su pareja. Creo、claro. que se la van a empumar, mira. Cualquiera. Con malas intenciones. Sí, cualquiera que pase por ahí. Pumba. Nicolás Avellaneda y 9 de Julio o Este. También. Y después van、bueno, a decir c o m o e l t i t o e s t e no me busquen, me fui con los e e Tato y Retre. Claro. Plaza del Barrio g u a s i ú en Río Lavia. Ah, ya sí es bien oscurito ahí. Sí. Es muy. a e conoce usted ahí nomás, dijo, ah, porque las demás direcciones me miró como No, es、todo. porque siempre pasamos por ahí. Ah, y saluda usted. ¿eh? No, no saludo, siempre paso por ahí. Porque es camino de. Ah. Y de vuelta todo. c l o entonces pasa por ahí, saluda, dice, chicos, salúdenme. Ese que tiene las manos v u a s está, está conocido, haciendo v í ¿sí? d e o Varios autos conocidos Claro, el que tiene los, los cinco dedos por l a d o ahí, y e n t o n e s dice: Miren, me están saludando. No, pero me están saludando. Mira que tiene. Bueno, Plaza La Loba. Ahí, no, no tengo ni idea. Carlos María de Albiar y La Frida Oeste.、Eh, esos son los lugares donde.、Eh, Según el tiempo de San Juan,、eh, se puede ir a. ¿Quién hizo ¿quién firma la nota? No?、Eh, no, no, no, ¿No la hizo un conocido? No, no, no, no. Creo que no firma nadie, porque <risa> el semejante. Nah,、no, q u e va. Esto no nos se firma. <risa>、eh, ahora faltan lugares más clásicos.、Como、¿Cómo más clásicos? Y por ejemplo, allá el camino del dique de Uyun, por ejemplo. Ay, no lo pusieron, ¿verdad? ¿no? Claro. ¿Será que ahora está más? q u é t a t cara a <ríe> la nafta. <ríe>、si、no te nota que hay falta de. Claro.、Eh, ¿Qué sé yo? Pero bueno, son, son las cosas. Y ya que estamos hablando de parejas que están ahí,、eh, Matthew k e n w o r t h y Jamie Loon. Llamaron a emergencias porque、eh, se equivocaron los muchachos. <risa> Estaban dándole rosca y、eh, agarraron un frasco de lubricante y no era. El lubricante era pegamento. O sea que literalmente quedaron.、Eh, abrochado. Pero... <risa> ¿Qué oyó? No sé. Ay, p a r e c No sé. Hay que usted, tener todo. Bien chequeado. La luz prendida. Todo, todo a s í que habría que ver、eh, cómo a l e l t e m a Pero no hay detalles de cómo lo. o q u e le hicieron para.、Eh, para despegarlo? Eso es lo que me llamó el. Mira, hay varias opciones. Una es、eh, cagarse l de risa p o r los n a b o y después atender. Otra es、eh, traer a la enfermera gorda y decir gorda, tira para acá. Ay, no, qué dolor. Creo no. Yo que en todos lados h a una enfermera gorda. No es que esté discriminando <risa> nada, pero no falta. Bueno, le decimos vos tira para acá y yo t i r o para los la... la... nabos. Que...、Sí. Ya me duele. <risa> y. Y bueno, y si no,、eh, ajoy agua. Y, y si no, bueno, una lija. empezar,、eh, un c i n c e l <risa> Bueno, Checho, vamos con el bloque, amigos. a y a m de México, Diablo Uma de Ecuador. Y el amigo Fischer Pérez de Bolivia con su banda Arcanos. Dale, Checho.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 Usted. A mí no me mete en nada, yo qué. ¿Qué? ¿A usted no, no le gusta, por ejemplo. ¿Quién?、Eh, echarse, por ejemplo, pegamento. Agarrar y decir, vine, yo、eh, me、eh, tiro pegamento y. No, no Plumas. No, purpurina, el que se t i r n e n los otros, <ríe> yo ya brillo. Purpurina también puede ser. Bueno, pero yo ya brillo, ya tengo luz propia. Sí, Mire usted. <ríe> ¿Con quién se peleó esta semana? <risa> con los que se hacen los robots. Y los que terminan.、Ah, lo los que hacer... tienen el número de la bestia. Sí. Ay, bueno. Ese, sigo peleando yo. Esa es la bestia. Sí.、Eh, no había leído、sí. él. Después <risa>、eh... Claro, después se d a o cuenta, pero ya después me sacó todos los trapitos d l o o b o s Me empezó a echar en cara cosas que nada que ver. Pero bueno, así son los, los viejos. Es que no, con usted nada. Nada, nada que ver. Pero si yo le estoy dando un enunciado, léelo. Antes de participar. Después me dicen m a l o Yo y a lo había aclarado. Bien.、Eh, usted, como siempre, no tiene. No tengo qué. Es cura. No.、Eh, esta semana, fíjese, porque creo que mañana o pasado está. En La Rioja, la gente de Podrón. No, de b a t t e Trail. b a t e t r a i Claro, donde usted iba a ir, o no sé si va a ir, r d o n d e me tenía que traer la remera? Bueno, pero fíjense si ¿Sí、Si、qué? es así avisamos, y el que pueda ir,、eh, que, le, que vaya, es una muy buena fecha, ¿eh? Que lo hacen los amigos de、eh, La Rioja.、RG. Lo que pasa es que. Estuvo en Buenos Aires.、Sí. Entonces se, se、no、le declaró lo... la... la única neurona que a p o t ó ¿No sabía para dónde ir?、Si、sí, para no, acá no, o para、no. allá. Sí, no, no. pobre, no, no da para más.、Eh, ah, ahora no era así, sino era así: <ríe> bloque nacional con gauchos de acero de salta. Nuestros amigos de Cínica del Vaca Alegreti, de Mendoza, y Carnarium de Buenos Aires. Dale Checho. もうあこんなに強いのだめだ、フレコです。もう、いないとああ、ああああああ s ああああ Nada ああああああ a ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ a あああああああああ e ああああああああああああああああ t あ De mes, nosotros lo que pasa es que tuvimos el programa donde tuvimos que f e s t e j a m o s celebramos nuestro cumpleaños, y aparte、eh, nos, nos quedó entonces afuera el homenaje a André Matos. Que bueno. Hoy fíjese que una de las cosas raras que sonó, bueno, en este homenaje que hacemos, hoy sonó aquel que es uno de los más fanáticos en San Juan de, de, de Mato, como es el p r e s n t e de Tritón, Matías ¿no? Matías es uno de los grandes fanáticos.、Eh, bueno, él dejó de existir el 8. Nosotros el 13, que era el día que deberíamos haber hecho el homenaje,、eh, estuvimos festejando nuestro cumpleaños, el cumpleaños de San Juan, que lo hicimos con Banda San Juan. ¿Variarmo qué? ¿Yo qué? Un homenaje. Bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? Con distintas bandas donde tocó. De cantos, perdón. Bien. <ríe> Viper, Angra, Yaman y Solista. André Matos, s、sí. Todo eso en un bloque. Yes. Bien.、Eh, ¿Quiere agregar algo? O sea, ¿quiere agregar? No, porque voy a llorar. <ríe> ya yo me lloré todo, así que no, no quiero llorar más. <ríe> no quiero llorar más. Pero usted me hace llorar a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está. <ríe> porque viene. Nada más que por eso. Ese pequeño. No, no puede hacer otra cosa, por ejemplo. ¿Cómo q u é Dígame, lo hago. Si es para molestar la vida de alguien, es... me voy ya. Es que no era a mí solamente molestarme. Era a mí y por ahí a otra gente. Usted viene y se la tomó conmigo. No, no, no sé así. Bueno,、eh, vamos al homenaje a André Matos y nos despedimos. チェッシュ。Dale, to Discover somewhere. I hear the sound of thousand voices. I lost my innocence.、More Terminamos. ¿Usted cree que estamos? ¿Está seguro? Estamos fritos, pero. <risa> está、no. muy seguro, muy seguro. Sí. Seguro, seguro, no sé. Es sí, que、seguro. sería gordo, seguro. El seguro gordo sería. <risa> se m e z c l a las cosas. A usted se le mezclan las sí. cosas. Sí. Eso que no t o m a Qué voz tan linda que te dice. ¿Quién? André Marta. Ah, no, Usted no, teniendo... jamás. Yo creo que nadie en la vida le va a decir qué voz linda que. ¿No? Ni siquiera qué lindo, porque esta, esta, era una preciosura de persona. Yo. No, él. Yo siempre estuve enamorada de su belleza y su voz. De mí. No, estoy hablando de André Mato, no sé, no sé, quiera poner por o t o porque nadie le va a decir eso. Bueno. No sé, busquemos alguna cieguita que le haya dicho algo. A Mi... que si yo digamos a sus ex, no creo que me digan nada lindo. Nada. <risa> Busqué、no. por otro lado. Claro, por eso, no me, no me tiente porque yo puedo hacer. Sí, te puedo una hacer. Una sección que... <risa> ex de Guille. Sí. No sé, no, no me jodan mucho porque lo v o e r o no van a entrar en el programa. No van a entrar. No, igual, vamos a hacer la, los mejores comentarios. No crea que vamos a poner los que digan, bueno, en su tiempo fue. No, los p e o r es d e c r que te den más. Y de ahí p o n e m o s Ahí va a correr sangre. Ahí ponemos un bloque muy. Muy de esos que le gustan, no sé. Bien. En el control estuvo Sergio. El Checho Joffre, mi、musicalizó. simpatía, p o r q u é no me deja terminar. Quiero es e que lo q u agregar a contar que es muy simpático. o n o e s s i m p á t i c a r Muy simpático, simpático b、bueno, u、bueno. es n o e por eso. Es mi simpatía. c ó r t e l o c ó r t e、eh, l o Musicalizó, se vio a San. Mi simpatiado. Producción, conducción, molestación, mucha molestación, más molestación. Y sigue la molestación. La y... señora María Tejada. ¿Tengo que bailar? Sí. <risa> en la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene con otro programa de Memorias del Rock. El、Especial、programa. Tío Guille. <risa> lo voy a hacer por Dios que lo voy a hacer.、Bueno. Así que usted sabrá. Si lo paso, o、no. Yo lo a r m o、bueno. Podemos hacer un programa sorpreso. ¿no? Nos vamos con el tema que deciden ellos.、Sí. ¡Chao! ¡San <risa> s l o s s o g l s l o s s o g l o o う、so